Antes de mojarme otra vez los pies en la luna No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna sabio, sabiendo que lo lograrías, sabía algo que no sabías. Vía vía se te pasa un tranvía, otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de a ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta, patea a quien sea contra de alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted de interactuar tras te avila su lengüeta cada vez que intenta hablar.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 silueta de tu amor ay sha no sangre la herida que me causó tormento ay aún un tengo clavada la silueta de tu amor ay sha no sangre la herida que me causó tormento somos donde vamos no sabemos Sunt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 su madre patria, patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria, patria y su madre patria, su madre patria, patria su reverenda madre, su madre, su madre patria. ¡Sáquenme los tantico. En la casa de Nariño secuestraron al Estado, no quieren estudiantado ni universidades públicas, que rascan las partes públicas con la plata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 Oy er naršet si oni istn, met ayer doch seicho, zu megdogje in sudem a beter, on lernen by im seicho, megdogje in sudem a beter, on lernen by im seicho, er wilt uns vier en kanjeruschelaim, mär wollen dort goladien, mär willen beser zijn in Russland, mär willen ze. Mereu vrem să în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 Stay in the diaspora and wait for our liberation. <laughs> Глупенькие сионисты, Вы такие утакисты, Вы бы ли в рабочее Или в трубочисты. Вы бы ли в рабочее Или в трубочисты. Веруша, Галаем, Идти за вами не желаем, Мы в России останемся, Бороться с Николаем. Мы в России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 En el aire de este tiempo maldito, infortunado Llobizna criminal Y sucia En aventuras, en la queja sin tolera la con Viendo con rabia la esperanza viviendo a mi manera del vertuzo se va que del muerto y el terror de los vivos y el soplo de los convalecientes esto desde la otra oreja